FM 89.3 Y Movimiento Fin de Espacio Publicitario Cómo gasto papeles recortando Cómo me haces hablar en el silencio Cómo no te me quitas De las ganas Aunque nadie me ve nunca contigo Y cómo pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Detenías Te doy una canción Si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción de madrugada, cuanto más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. un poco afuera me detengo la ciudad se derrumba y yo cantando la gente que me odia y que me quiere yeah, no me va a perdonar que me distraiga creen que lo digo todo vo la vida que no te conocem ni te siente Te doy una can i un dia bon discurso So mi dereixo hablar. Gràcies a la documentalista argentina Laura Vázquez, nos enteramos de. El estreno este fin de semana del mediometraje realizado en Cuba sobre Silvio Rodríguez. A ver, a ver, escuchemos. Hola, muchos saludos a todos y todas y gracias por la invitación. Soy Catherine Murphy, soy la realizadora del nuevo documental que se titula eh, Silvio Rodríguez, mi primera tarea. El documental es un mediometraje basado en el testimonio de Silvio Rodríguez, bueno, su testimonio, sus vivencias, en como uno de los jóvenes brigadistas que alfabetizaron en Cuba en el año 61. Es un momento muy importante para Cuba como nación, importante para toda Latinoamérica, y Silvio Rodríguez lo habla con una ternura una frescura con un sentimiento y con una poesía bastante conmovedora. Eh, Cuba en el año 61 se empeñó en ofrecer la alfabetización a todo, todas las personas que no habían podido eh, estudiar o que no habían podido aprender a leer y escribir. Y para poderlo eh, realizar, contaron o invitaron, hicieron un llamado a todo el pueblo con esperanza de que todos los sectores participarían en cumplir esa hazaña. Y eh, respondiendo al llamado, eran más de 100,000 jóvenes con menos de 18 años. Y entre esos miles eh, había era el joven Silvio Rodríguez. Entonces eh, muy felices estamos de estar lanzando este documental compartiendo su testimonio con el mundo. Eh, mucha gente aman a Silvio eh, pero no todos están familiarizados con este hecho en su vida. Entonces eh, les invitamos de que se unen a nosotros el 20, de septiembre eh, para ver el documental lo lanzaremos de forma gratuita auspiciados por un centro cultural en Chicago llamado Hot House y se transmitiría por la plataforma Twitch TV Twitch TV Twitch.tv Hot House Global eh, en el Facebook de Hot House en Chicago también lo pasaremos y hay una página en Facebook llamado Trovadictos Trovardiente ellos también lo van a replicar de forma gratuita eh, y eso sería las 21 horas eh, de Buenos Aires son será esta, este domingo 26 minutos de documental seguido de inmediato por un concierto de una hora eh, por intérpretes y herederos de la nueva canción y la obra de Silvio Eh, luego el lanzamiento del día 24 al 30 de septiembre en la plataforma octubre tv.com se transmitiría una selección maravillosa de documentales eh, por el Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires eh, en lo cual es, eh, sentimos muy orgullosos de estar incluidos de haber sido seleccionado este año. Pues en 24 horas al día, en esas fechas del 24 al 30, eh, se van a pasar de forma rotativa en octubre tv.com la selección de documentales musicales del, del festival. Así que eh, encantados conversar con ustedes. Un saludo para Argentina desde California y los esperamos el domingo. Gracias. Mm . -hmm. Aquí me permito recordar al querido Luis Vázquez, periodista, el papá de Laura, periodista sindical emblemático de la República Argentina. Hoy el presidente Alberto Fernández participó de la presentación del Plan Nacional de Conectividad, Conectar, que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta el 2023 y buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación prevé la reactivación del plan satelital argentino. Habló de las asignaturas pendientes del país que imaginó con Néstor Kirchner, producto de los cuatro años de Macri, en los que todo se paralizó. Y sostuvo que en el país que pretende hacia el futuro, el dólar debe dejar de ser un mecanismo de especulación. Los dólares hacen falta para producir, no para guardar afirmó en alusión a las medidas que tomó el gobierno de incluir un impuesto a la compra de dólares para atesoramiento. Alzamos la cortina y vamos al especialista. recurrimos al querido ernesto matos economista para que explique de qué se trata esta actualidad la hiperactualidad la que origina las medidas oficiales en este presente la economía eh, es la administración de los recursos escasos dice la escuela neoclásica y muchos economistas liberales y en este caso como toda mercancía eh, que cotiza y tiene un precio en particular, hay que tener en cuenta que el dólar es otra mercancía que tiene un precio, pero al que también se le puede aplicar esta definición, ya que la Argentina no fabrica dólares, solamente que los consigue a través del comercio exterior o deuda externa, eh, o vía una transferencia eh, unilateral, pero... Lo más común es que se obtenga por el comercio exterior. Al ser una mercancía escasa el dólar, entonces no nos queda otra, siguiendo el precepto liberal, que es llevar adelante la administración de un recurso escaso. Y es por eso que las medidas van en esa sintonía, teniendo en cuenta eh, la importancia que tiene la divisa para nuestra economía y orientar su utilización para, obviamente, lo que requiera el proceso de reactivación de actividad económica al cual eh, tiene por delante el gobierno argentino Hemos sí. bajado tantas veces el Bien, aquí Fabián Amílcar Cabanellas nos informa, sigue las charlas sobre la historia del movimiento obrero, miércoles ¿eh? este miércoles después del programa, pueden ingresar a la página de la 17 de octubre, están Marina Jauregui Barry, Sadop y Omar Plaini de Canillita, un fuerte abrazo para los amigos del Senada, para los amigos de La Plata, Gracias a Alberto Ortiz, ¿eh? gracias Marcelo Gustavo Sena, Víctor Cantero, Carlos Rubén Escobar, eh, Jorge Luis Reinich, Walter Rabioso, Alito A.P., Hernán Vázquez, Hernán Jauregui -Ber. Gracias a todos, gracias a Carlos Zaira, que nos informa que Víctor Lupo, que escuchaban recién, va a desarrollar la idea esta noche en abrir la Cancha, la verdad que una cita de honor poder charlar sobre golpe con, con Víctor Lupo. Nos dice Hernán Jaureguibert, el 16 de septiembre de 55 comenzó un nuevo alzamiento sedicioso que parecía fácil de resolver. Sin embargo, la tropa leal parecía poco decidida y por el contrario, los sublevados estaban dispuestos a todo. En los días siguientes el general midió fuerzas y sacrificios, lealtades y felonías y pidió una salida incruenta que precipitó la renuncia de Franklin Lucero y la dispersión total. Así, la noche del 20 de septiembre, con tremenda soledad, en la residencia de la calle Austria, se despidió del par de militares que lo rodeaban y de su amigo, Jorge Antonio. Dicen que les dijo, «Hijos, tengan mucha suerte. Si nosotros vamos por el camino de la verdad, volveremos. Si no, no figuraremos en la historia». Así de simple, alzó su valija y salió por la puerta, como un hombre frágil lejos de la prepotencia que mendazmente le atribuyeron. El resto se sabe, siempre estamos volviendo. Bien, Hernán Vázquez pregunta por Capanga, ya viene. Eh, pregunta por los temas del Tano, ahora vamos a hablar de los temas del Tano. Y chistea el presidente del Banco Central, dijo, pese a todo mantendremos el valor del dólar, lo cual lo lleva a inspirarse a Seminara. Eh, Alito A.P., aquí escuchando, haciendo terapia de grupo con ya nada será igual. Alito A.P., a lo que dice Julio, ninguna oposición es buenita. Ahora bien, yo prefiero tener la vereda de enfrente al sector más político que necesita negociar para no dilapidar su carrera. La línea bolsonarista que rompe todo deja condiciones muy difíciles de remontar. Igualmente creo que la estrategia de Alberto hoy... ...es hacerle mostrar los dientes al intendente... ...cosa que me parece muy acertado. Eh, nos comenta Ezequiel Ver sobre el tema... ¿eh? Eh, ...de dólar... ...la Argentina en 110 años pasó de ser el tercero... ...de las exportaciones mundiales al 0,4 en 2019... ...es decir una caída de más de 7 veces... ...Paraguay mantiene hace 10 años el mismo tipo de cambio... ...y exporta más carne que la Argentina... Gracias, a Oscar Velocci. Siguen llegando eh, algunos mensajes. Eh, bien, bien. Ahora ahora leemos lo que va entrando desde otro lado. Escuchamos eh, al 11 50 12 35 89. Hugo Canepa. Gabriel, ahí te había mandado un audio. No sé si lo lo cansaste de escuchar. No sé si había salido bien. Yo lo eliminé y te mando, te mando de nuevo algo. No, te decía que te hablas gracias porque me dijiste grande compañero. Tratamos todos lo mismo. Y bueno que, que era realmente era realmente un un mimo haber encontrado esta este registro, esta foto eh, justamente justamente hoy, ¿no? Un, un 16 de septiembre. Digo mismo por el hecho de de estar este cumpliéndose aniversarios trágico para el pueblo y para nuestra historia, ¿no? 55 la revolución la revolución libertadora de Arambur y Rojas eh, nos sacaba lo volteaba Perón y sacaba el pueblo de, de sus mejores 10 años en, de su historia. Eh